Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero decir a a adorar allá en mi triste soledad me dan ganas de gritar salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida acá entre nosotros siempre te voy a recordar Mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no